Transmite Transitorio, sí, sí. FM sí, sí, sí. Transitorio. El FM Transitorio. La voz que te acompaña en este nuevo turno. Una hora y media compartiendo nuestros sonidos. Una radio que acaricia, brindando placer y satisfacción. Sí, FM Transitorio en este turno que comienza desenfrenadamente. Con mucho ritmo, mucho movimiento. Hoy es especial, hoy estamos apurados. Estamos acompañándote a mil. Con el calor que crece, la sangre que corre. Arriba, abajo, todo el tiempo en una hora y media. Bueno, va siendo tiempo de modificar nuestro ritmo. ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Vamos, chicos! ¡No se queden! ¡Ustedes sigan mientras vamos a una pausa! Señor productor, para que sus vacas se muestren activas y dinámicas, Laboratorios Shorton y Shorton creó para su ganado femenino... Siempre Ubre, la protección para que sus vacas puedan ser femeninas los 30 días del mes. Ahora, Siempre Ubre presenta la información ganadera en FM Transitorio. Adelante Nuchanzuategui. Jueves 8 14 horas Cabaña los Pomelos remata 15 toros bien dotados y sensuales ideales para reproducción o para lo que guste. Viernes 9 hora 10 la alzada de Venado Tuerto tres vacas preñadas ninfómanas sofisticadas y un toro que las atiende bien. Además 150 lanares marca líquida. Lunes 13 Hora 11, en Chacarí, los eunucos rematan 3.000 vacunos gordo-invernada, muy sexys. 120 vaquillonas angus, bien fáciles. 42.000 toros onanistas de raza jersey, más dos vaquillonas romay-marsh, con dispositivo intrauterino incluido. Siempre ubre. La protección femenina de su vaca presentó el informe ganadero. Hasta el próximo periodo. Ahora, crema íntima potenciadora bisonte. Presenta la hora en FM Transitorio. Son las 22.30. Terminó su turno, señor Llorente. Y ahora, para que usted no sea el último en enterarse, FM Transitorio informa. Caso Fontana. Los abogados de Marcela Tiraboski calificaron de mendaces las versiones de que la ex modelo ejercería prácticas masoquistas y obtendría satisfacción sexual trabajando como sparring de Jorge Roña Castro. A su vez, desmintieron que exista un romance entre Tiraboski y la hinchada de Nueva Chicago. Y ya nos vamos. Dejamos este turno que fue como siempre grato para algunos y para otros no tanto. No importa, nosotros te acompañamos igual Y te decimos adiós FM Transitorio transmitió para vos Hasta la próxima Paga la salida No te lleves la toalla No pierdas tiempo con el cenicero que está pegado Hasta el próximo turno FM Transitorio FM Transitorio La FM de más penetración en la Argentina.